Lección 5. Listos. Madrid es la capital de España desde 1562. Está en el centro del país. Es una ciudad grande. En Madrid hay muchos coches, por eso hay también grandes atascos. En las horas punta hay mucho tráfico y es imposible viajar por la ciudad. En Madrid no hay tranvías ni trolebuses. Los medios de transporte público son el metro y el autobús. El metro de Madrid es muy antiguo. Funciona desde 1919. Tiene más de 10 líneas y más de 200 estaciones. La red del metro conecta las diferentes partes de la capital. Viajar en metro es muy cómodo y rápido. Los autobuses también pasan con bastante frecuencia. Para viajar en autobús hay que sacar billetes en el autobús y para el metro en las estaciones de metro. Aquí hay también billetes de 10 viajes. En las terminales de autobús y en las taquillas del metro venden abonos de una semana y de un mes. Los jóvenes sacan un abono joven.